A mí me da un poquito de vergüenza. ¿Poquito? Y eh, eh, eh, eh, eh, quiero llegar a esto. Eh, pensando esto, que la, uno dice, mirá, este tipo es inimpresentable, que lo es. A mí me preocupa mucho más la gente que le cree. Porque hay gente que le cree. Y bueno, cuando salió a decir que las chicas se embarazan para tener planes. Ay, sí, lo escuché ayer en seis Por 7, ejemplo, un montón de cosas que... Y cuando ha invitado, cuando ha invitado sí, a... Sí a... oh. Por favor, acompáñenme Y está, ya está Buenito, Rodríguez, eh. Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es Lista 702 Ahí está la convivencia Porque en la convivencia está la ciudad fuerte, unida y solidaria y que claro, todos soñamos bueno. ¿Qué hace acá? Escuche, escuche, escuche Voy a gobernar pensando en vos y con vos Por eso te pido tu voto Esto, esto Bien, ¿Por le qué me pide el voto, Gabriela? Yo, Perdón, por su... porque no pude entender la profundidad. Para seguir, para seguir con este proyecto. ¿Con vos y de vos? ¿Qué claro, dijo? Claro, sí, con vos y por vos y para vos y por y, vos. ¿Y con esto va a gobernar? Y con, y las dos, con las dos preposiciones. Con, dos, sí, sí, pero con, con, con dos. y por. Sí, con y para. Sí, ah, no, no, para, no me agarre. Y para, y para. Y para, y para. Ah, para ah, todos te nosotros. Cabe nosotros y le digo una cosa usted está hablando de esos debates este presentable también está hablando de esos debates discúlpeme uno vio en el debate de, de Gaby y, y eh, el no, otro día entieres no, no. por supuesto. eso es un debate como la gente nosotros no estamos en, en la grieta nosotros no queremos abrir más la grieta como hace el oficialismo los zurritos, estos suyos esta gente que está ahí los radicales o irrompibles así como se llaman perdón yo le vuelvo a preguntar ¿cómo entró usted? Eh, vos, yo tengo acá tengo el puestito acá en la esquina ¿en la esquina? Sí, tenemos un, un, un estamos repartiendo globos y pochocos ah y pochos, Ay, se vino Popcorn, claro por supuesto se mandó ¿y alguien lo dejó sí no pues, sí, pues, hablo con toda la gente conozco a todo el mundo a todos lados y porque pongo un poco bueno, de miren, plata en todos lados así que no le quería decir esto fíjense cuando vayan a votar que nosotros no peleamos nosotros vamos porque queremos al país y no queremos estamos, como todos queremos el bien para todos entonces para qué vamos a pelear para todos con todos con, todos, y, con vos y conmigo y conmigo sí, sí, claro sí, sí. es de una boten, profundidad el no, mensaje sí. el mensaje es de una por profundidad por supuesto, ideológica. A nosotros nos gusta queremos acabar con la poca inseguridad que queda esa si inseguridad ya sabemos león viene. Sí, de, dónde, bueno, de dónde, de dónde. Y del conurbano, por supuesto, de el conurbano. Eh, por supuesto. Estamos poniendo cada vez más la... Bueno, no lo soporto, acá de no lo soporto. No, no sé lo soporto. Vaya si por ahí. de acá, ¿Qué? vaya. Basta, basta, basta.